Bueno, el tema es que eh, hay una diferencia atroz entre el AMBA y lo que es el interior de la provincia. Es el interior del país eh, en el tema subsidio. Aparte, los subsidios que tendría que haber venido a principio de mes todavía no han llegado y con eso se cobra la mayoría del de sueldo o aguinaldo en este caso. Sí, sí afecta. Ah, si es paro nacional de a partir del martes, eh, por supuesto que nosotros va, adherimos a la sesión en La Pampa, adhiere todo el país, adhiere. Es un paro en todo el país. Eh, nosotros acá, en lo que es las líneas locales, lo que nos debe autobuses, que quedó pagar en pagar el lunes, pero asimismo nosotros, si es paro nacional, paramos. Eh, con el municipio y con el gobierno de la provincia de La Pampa, esto no tiene nada que ver, sino es a nivel nacional, que Nación no quiere suicidar más al interior provincial, al interior del país, y sabemos que la caída de boletos que le está pagando a amba es la misma caída de boleto que tenemos que tenemos en el interior del país, o sea que están precarizando el servicio, no solo el de corte y media, sino el de larga también, que sin ningún tipo de ayuda en estos momentos para para los conductores de larga distancia. Así que es un paro, bueno. Larga distancia está parado, pero va a ser total.